Mal h u m o r a d o la r e s a c a de Phil p r e n d í un violeta en p e p e r d o r y s a l í pa' presumir Tu puta canta mis canciones, me quiere seducir Y yo no compro con su shit pa' mí e s t á solo una b e a t Pa' mí todos los días son domingo, vivo pa' festejar Si los mejores me dijeron que yo estoy más allá Y yo no sé si creo en eso, me solía impresionar Llega la noche y crees e shit como si salga a pasar Un fusil con la telescópica marcada En tierras tropicales para estar con animales cara a cara Cada v a l o entra y no sale y no me salen caras, e n c a j a Como en esta instrumental el jodido carabumba Dame lo que no erro nunca, b a r r a n locas y brutas Ignoro sus preguntas, disculpas, disculpas, v o e l v o otra vez el mismo hijo de puta Pa' que el primer lugar se valore y no se disputa no, no, no, no, Yo no pillo, me la cago y veo cuál es tu día contarlo con la con bestia Hay una historia con d u p e escuchando bajo m e c g a b e r d e la fe, vaya chapate y yo justo descartando Tu q u i e r e chapa hoy, Tony, vierme y pisame un cuadro Ayer tuve algunas reuniones importantes, de las 3 a las 6 creo que hasta hubo otra antes Oh o my g de tomar es de estante cartas 私の人は私の人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいる人と一緒に住んでいると一緒に住んでいると一緒に住んでいると一緒に住んでいる いくよ。